La Hora Pulenta dura 120 minutos. Lantos y Estrasburger. Nacional Rock. 12 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Nos siguen lloviendo un montón de mensajes. Recién escuchábamos a Ricky Riquitave, Ventanas, tema que figura en el Compi Pulenta 2, que se puede descargar de nuestro blog. Eh, ahí está todo el, el disco para descargar. Y eso que escuchan de fondo es el violín de Fede Terranova, porque ya está todo listo para que Fútbol arranque con su show especial por los 150 programas de la Hora Pulenta. Los dejamos con ellos. Vamos. <risa> Esto es radio en vivo, radio sí. verdad. Radio ¿no? verdad. Puedes fallar. Sí, sí, sí. Hay, hay rodetes que se enriedan con cables y esas A cosas. Ver. Ahora sí. Vamos. Vamos. ¡Madre! Anoche tuve un sueño, soñaba con la peste y vos bravas por mí. ¡Padre! Anoche tuve un sueño, soñé que me decías... En vivo, celebrando los 150 programas de la hora pulenta Gracias chicos por Uy, la visita pienso, por ¡Vamos, ¿Con qué arrancaron? Arrancamos con eh, Pastor, ¿Sí? seguimos con Vajillero Y recién hicimos casi todo Bien ¿Cuándo quieren? ¿Cuándo quieren? Recordemos, gracias, fútbol, sí, gracias recordemos sí, de, al lado de, del que ustedes van a estar tocando esta noche en el Zaguán, luego de la Zawán, medianoche. A partir de las 23, 24 más o menos, vamos estar tocando solos, 25 vamos a hacer este, muchos temas, así que vengase, porque vamos a estar listo. Estamos escuchando entonces a fútbol mientras ajustan unas perillas. Siguen sí, llegando mensajes, ¿no? De gente que nos saluda por nuestros 150 programas. Exactamente. Lean y sus amigos, por ejemplo, eh, nos manda un saludo. También Javiera, que dice que es de la primera hora. Así es, Javi, lo sabemos. Te mandamos un beso grande. Y bueno, y muchos más amigos más. Bien. Cuando Gamba deje de arrastrarse por el estudio, continuamos con el recitado. Ahí va. Uh-huh. Mm -hmm. Estamos con fútbol La Hora Pulenta festejando estos 150 programas ¿eh? con nuestros amigos. ¿150? 150. 150. ¿Seguimos tocando o sí, hablar claro. un poco? No, no, no, toquen, toquen, toquen. ¿Sí? ¡Pagamos! ¡Eh, Gaucho! ¿A dónde vas? He quedado lejos y no... Hagamos una breve pausa y en un par de minutitos volvemos sí, verdad, eso claramente. mismo. La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock, la hora pulelta, Lantos y Estrasburger hasta las 4. Seguimos acá en la hora pulenta con el festejo de los 150 programas, siguen llegando los mensajes agradecemos a Vera o los nihilistas, a Riel Ezequiel Ruiz, Nacho Cacerli Rock and Freud, John Key, Neuars, Arte Z, Santiago Segura que dice, recién su entonizo, felicidades ídolos, no cualquiera llega, gracias Marcosa del Hechizado también Victoria Schwind eh, esa es a la noche, dice acá la Acá le mandan un saludo los, los muchachos a, a Marcosa, también Martín Montenegro Pelu Pasto y muchos más Así es, y ahora continúa fútbol hablando el recital aquí en la hora pulenta. No o qué tempo, hay que sacarlo, no hay más remedio, no tengo todo, no vi a molero, sin pastillas, no puedo roán, ¿no? Este tema. En vivo, festejando los 150 programas de la hora pulenta. Y bueno, claro. tienen que tirar todavía como 17 minutos más. Pueden fácil, pueden pasar el chivo. El chivo esta noche. Claro, la mitad la mitad del laburo lo hacen ustedes. Está claro, bien. 150 programas, piña a tocar 150 bandas, dos horas, trabajar en una hora. Esta noche recordemos que el fútbol va a estar tocando Después de la medianoche en el Zawán y Moreno 2320 La entrada 40 pesos o 80 Con el DVD? el DVD El gran DVD, el, Así di es. el diente ausente Así es. Acá está Ana que fue la responsable Del DVD La directora del, del DVD <risa> Escondido las hojas Viendo el marco Avanzando Su la salista al llimona es se posa en su mente, la tarde que empieza a er el sol se refleja en el mensaje de Juanjo Haberbach que dice, vamos fútbol garajo, los estoy escuchando, alegría total suenan como siempre, tremendo rock actual, abrazos <risa> ser fiel. todavía un ratito, un par de temas más de fútbol en este festejo a toda, bajo tortura se los vamos a sacar eh, acá Andrés Martínez también dice un aguante a la hora hermanos agradecemos tan muy concentrados Muchísimas gracias a ustedes también, a todos los que se acercaron para disfrutar del programa. <risa> Fútbol en vivo en la hora apulenta. Gracias a todos, gracias a Adrián Viña, nuestro productor, Arnala Vela y David Esquenazzi que hicieron posible que esto salga así de bien. A la gente que se acercó a ver sí. el recital aquí. Muchas gracias. También. Aplausos a todos. A, a... Sala llena, Los sala nos llena. Nos escucharon, nos saludaron. ¿Sí? Vamos por tema, gracias. ¿Ah, uno más? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno. Mientras a la gente, eso. Señores, <risa> Recordemos que el recital entero se va a poder escuchar el martes o el miércoles desde nuestro blog. lo vamos a subir para volver a vivir este momento. Nos vamos entonces con un tema más de fútbol y nos reencontramos el sábado que viene a la misma hora por el mismo baticanal aquí. 151. Programa 151. Puente Saber, Constitución. <risa> <risa> Recuerden, fútbol fútbol de la noche en el Saguan. So de 2 Ah, métele un tema y después ponemos otro alguna, alguna música,